Dutakoain bat maitason Galzalle direnen il·lusió I seguiko agin du hainbesteguer tanneruri Memor geldi dit y serenamente historia los viejos amor amigos amigas una vez más esta preciosa sintonía nos acerca a los terrenos de la memoria esos lugares que son trinchera frente al alzheimer histórico decretado desde el poder los que en cualquier guerra se cayeron quisiera cantar ahora una canción que el maestro compuso el texto hace ya muchísimos años, por ahí por los años 60. Y yo tuve la suerte de encontrarmelo el año 67 en Santiago de Chile y él me me lo entregó para que yo le pusiera música. Este texto habla del Tolima. Ay, Tolima. A lo mejor usted puede hablar mejor que yo. El Tolima es una montaña muy hermosa, verde verde, totalmente verde, alta. Arriba hay café, hay café, árboles. Especial. hay a veces verde tan verde que los valerosos, gente de mucha aventura suelen encontrar esmeraldas, piedras maravillosas. Esmeraldas en los ríos, en los pequeños ríos encuentran Piedrita con esmeralda. Piedrita con esmeralda. Yo he visto piedrita con esmeraldas del en el río del Tolima. Ahí se juntaron una vez gente de mucha rebeldía. Unas 200 personas, 200 muchachos jóvenes de 20 años, 18 años, 25 años, muy fuertes. Muy fuertes. No tenían armas entonces pero como no tienen armas ustedes no dicen los chicos no tenemos armas no, querían nuestro padre tenía una escopeta una y somos cuatro hermanos entonces dice llévala tú no yo no la llevo, llévala tú tampoco yo no la llevo entonces dice ¿qué hacemos? se la dejamos a papá dice, y entonces y nosotros que para ir al monte a, a luchar contra los militares que eran la, la tiranía de aquel tiempo hace 30 años en el Tolima, en la montaña del Tolima dice, ¿y de dónde conseguimos armas? y dice un señor que estaba paseando por ahí un campesino que iba con su borrico dice, dice, ustedes buscan armas, sí pero es muy sencillo los, los policías y los militares tienen armas un, y dice pero nosotros tenemos 14 años 12 años eran niños sí pero un niño se acerca se quita se quita el casquete el, pan, el sombrerito y le dice humildemente al policía señor qué hora tiene y el hombre hace mi vida entonces detrás del hombre detrás del poder militar Se, dos chicos se, se, se, se, se, se acuestan se, se ponen de rodillas detrás mientras el chico con el sombrerito está delante dice, ¿qué hora tiene señor? y dice, te voy a decir son las 12 no y, y nada más, dijo cuando dijo 12 el muchacho lo empujó y detrás estaban las gochas al suelo y le quitaron el arma le quitaron a 100 a 100 militares en 10 días en 10 días. Así preguntando la hora ¿Tiene hora señor? Sí señor sí. Pero un ching niño de 10, 12 años. Y, y entonces nosotros de detrás se arrodillaban y el, y el chico lo empujó, lo decía, gracias, cuando decían son las dos, tac, a mediodía y escapaban, y, y escapaban con el arma del militar, con el arma, ya sea pistola, metralleta, ametralladora, brum, así armaron el ejército contra la tiranía en Colombia. Y ahí, y entonces todavía andan las cosas que sí, que no, extrañas. A veces no no hay la medida, la prudencia. Esos chicos, esos niños, eran muchos católicos creen en Dios, muchos. Y muchos ateos no creen en Dios. Muy bien. Había un cura, el padre Sendoya, Luis Sendoya, que cantaba hermosamente. Era mi amigo. Y entonces andábamos en lomo de mula y un día me dice, los muchachos que ya no tenían 12 años, tenían 20 años, 25 años, eran hombres, quieren saludarte, ¿cómo no? Y yo fui a caballo con el padre Sendoya, nos apuntaron quieto ahí, quieto, bajamos, nos revisaron, no teníamos nada, 10 pesos, 20 pesos. Muy bien. Entonces, ¿qué están haciendo? Le digo, el padre Sendoya me invitó. El padre es que atendía a los católicos. A los se confesaban los chicos, los jóvenes católicos se confesaban con el cura Sendoya. No conmigo, por supuesto. Yo era más pecador que todos ellos juntos. Y entonces, ahí me encontré, me contaron cosas de uno que tenía el triple un, un instrumento muy típico que se toca ya de tres cuerdas esto era muy hábil muy muy autista el chico y una vez había peligro porque venían militares jóvenes a, subiendo a caballo unos 200 entonces viene la hora dice muchachos shh, no hablar no fumar y no tocar triple porque ellos tocaban el triple no tocar típlex, gran silencio porque vienen subiendo gente del enemigo, son enemigos entonces ellos quedaron en gran silencio dos días nadie fume nadie nadie toma café caliente nada de fuego nadie, nadie cante nada, ni ruido gran y ellos anduvieron mirando no vieron nada Todo cobarde, nunca ve nada. Entonces, se fueron. Dice, dice. Y entonces, esta, esta gente se fue, se volvió. Cuando se volvió, un vino la orden de, de los mismos jefes, muchachos, que dice, el que tenga triple que lo tire, por favor, para que no haya ruidos, sonidos de, de música y tengan que volver a matar y matan chicos jóvenes entonces uno que tocaba muy bien el timbre se llamaba Chispas el apellido Chispas parecía una aventura su nombre una aventura peligrosa Chispas bueno Chispa era el muy querido por todos los muchachos él tocaba, tocaba, y entonces no pudo tocar ese día. Orden de tienen tiples al río. Y eso desde arriba abajo había un río. Y tiples, le dio un beso al tiple, chispas, le dio un beso al tiple, lo miró muchas veces, se le caían las lágrimas y dijo, adiós. Le dio un beso y lo tiró. Con gran dolor del alma lo tiró y el tiples se rompió en la piedra, se rompió ahí, y quedó el río, y él decía, y yo me fui monte adentro, y el tiple cayó en el río, sentí su grito en la piedra, como un último suspiro, y yo me fui monte adentro, y el tiple cayó en el río, él, él lo dijo, los versos. Yo hice los versos también, lo hice chispas un poco. Yo terminé los versos y se lo di a un grupo de amigos. Y esto es lo que va a cantar ahora el, el Tolima. El Tolima es la montaña y el Tiple, el instrumento que el chico dio un beso y lo tiró al río porque era una orden que tenía. Es lo que más amaba en la vida, a mamá, a papá. Y el, y el tifle Y tiró sí. su al río Solo sí. una vez he llorado Callado llanto de indio Fue la sierra del Tolima al tirar mi tiple al río Fue la sierra del Tolima Al tirar mi tiple al río Nos íbamos monte adentro Era noche de peligro Que nadie fume ni hable Era noche de peligro Andábamos silenciosos Corazón endurecido Cuando llevo la consigna Como un puñal de dos filos El que lleve tiple en mano Que arroje su tiple al río Tal vez otro haya pasado Aquello que yo he vivido Ser hombre de causa firme i no temer de al perigo se no ve causa firme i no temer de al peligro. Compañero fiel De juventud ya morir Tú tendrás que comprenderlo Era noche de peligro Tú tendrás que comprenderlo Era noche de peligro Nos mordía los talones La sombra del enemigo Tú tendrás que comprenderlo la noche de peligro soy hombre de causa firme yo no le temo el peligro pero me fui monte adentro y el triple cayó en el río pero me fui monte adentro y el triple cayó en el río mañana cuando amanezca de oír los campesinos, un nuevo canto en el agua, mitad canto, mitad grito, un nuevo canto en el agua, mitad canto, mitad grito, madera rota en las piedras, alma que busca un camino, lo encuentra y se va cantando sobre la espuma del río. And le Eran por estos días de mayo de 1964 cuando ese grupo, esas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, eran formadas para enfrentar a la oligarquía de ese país. O actualmente, en el año 2017, ya sabéis, después de un proceso de negociaciones y de paz en La Habana, parece ser que otro tiempo se abre también en Colombia. No queremos decir más porque el tema que hemos acabado de escuchar de Atahualpa, Yupanqui y Ángel Parra, lo dicen de sobra aquí en la memoria. Este este tema que acabamos que acabamos de oír es un tema del grupo los haibas un tema que si habéis oído bien la letra eh, que lo compone pues nos habla vamos a decir de fraternidad eh, de amor entre los diferentes eh, grupos humanos que, que habitamos el planeta en cualquier caso en este programa de la memoria en los eh, casi. ...siete años que llevamos de, de presencia en las ondas... ...hemos tratado muchas veces... ...eso que tiene que ver con la memoria democrática... ...la memoria que tiene que ver... ...desde ese punto de vista también con el movimiento obrero y desde luego habemos eh, hablado del movimiento obrero en Euskal Herria y también en el Estado español. También hemos hablado, precisamente y no poco, de aquel 18 de julio de 1936, cuando el golpe de Estado contra el régimen republicano intentaba disciplinar a una clase obrera, unas clases populares que planteaban quizás demasiadas eh, interrogantes o demasiados problemas a los dominantes de entonces. Muchas veces también se ha reflexionado y se ha reflejado el papel de la Iglesia en ...en aquel golpe, como uno de los elementos que le sirvió de sustento, como también se ha hablado de esa misma iglesia como sustentadora del régimen o de la dictadura que serviría al golpe, al golpe militar. Pero bueno, como casi siempre pasa, no todo ha sido del mismo color ni al 100% de lo que se dice... En cualquier caso nosotros en la memoria siempre hemos tenido también la intención de prestar eh, atención a esos flecos que de alguna manera rompen con la lectura oficial, sea la lectura oficial de derechas por decir o la lectura oficial muchas veces de izquierdas que también deja a veces flecos de realidad absolutamente apartados. La Iglesia y los que de ellos eh, de ella forman parte y formaron parte no siempre han estado eh, de la misma manera al, al lado del poder. En el caso del Estado español, eh, en los primeros años ya del régimen franquista, en un momento tan tan temprano como como los años 40, mediados de los años 40, eh, en aquel incipiente reorganizarse del movimiento obrero, hubo sectores, eh, importantes sectores de la Iglesia Católica, que te, que también se pusieron manos a la obra junto con eh, gente que venía de la cárcel, que venía de los campos de concentración o de los campos de, de internamiento, de, de los diferentes esquemas carcelarios del régimen. Una de esas organizaciones que dio eh, apoyo y que dio cobijo a la gente cristiana que se ponía esa tarea se llamaba, y se llama, Hermandad Obrera de Acción Católica, una, ...una organización que tiene mucho que ver, como veremos hoy en el programa... ...con muchas cosas que pasaron durante el franquismo y muchas cosas que han seguido pasando después... ...para hablar de todo eso tenemos con nosotros y les agradecemos la presencia aquí en el, en el estudio... ...a Juan Mari Lechosa, el ex conciliario, que es como se llama dentro de la OAC... ...a los sacerdotes que forman parte de la misma y también tenemos con nosotros a María García, que hoy es presidenta de la OAC en, en Vizcaya. Desde aquí, bueno, desde el estudio donde nos encontramos con ellos, les saludamos afectuosamente y agradeciéndoles su presencia su presencia aquí. Muy bien. Buenas tardes, sí. También nosotros agradecemos el que esta oportunidad de poder pues dar dar a conocer en la medida en lo que podamos hacer dar a conocer lo que ha sido y lo que sigue siendo la uac aquí en, en Vizcaya y en el resto del Estado español. Sí. Bueno, este. quizás la, la primera pregunta para ti, Juan Mari, que eres el, el más eh, veterano de los dos. El más viejo, sí. El más viejo, el más veterano, y el que desde luego sí. en tus espaldas seguramente lleva mucha de la historia de la, de la OAC en Vizcaya. Eh, bueno, ¿cómo comenzáis vosotros? ¿A trabajar desde qué perspectiva en ese incipiente movimiento obrero Al que el régimen desde luego no quitaría la vista de encima? Ya, para entender la UAC hay que entender, como tú has señalado bien Los orígenes que tuvo la UAC El origen eh, nace de, de un, una llamada que hizo Pío XII eh, Hacia el año 40, 40 y tantos Llamando a, a, a recuperar la presencia de la iglesia en el mundo obrero Que prácticamente había abandonado, así fue un abandono masivo Entonces esa llamada fue recogida por la jerarquía entonces de la Iglesia aquí en el Estado Español y e intentaron que se pusiera en marcha una, un movimiento dentro de la acción católica que pudiera dar respuesta a esa inquietud. Eh, era esto que tú has señalado antes, la hermandad obrera de acción católica. Y, y echaron mano de un hombre muy singular, de Guillermo Rovirosa, que había sido un hombre agnóstico, y que en un encuentro fortuito que tuvo en Francia con el cardenal Verdier, pues sintió una llamada a conocer el Evangelio y la figura de Jesús, él la conocía de pequeño, él era catalán de Villanueva y Geltrú, y este hombre, pues eh, después de un proceso pues muy muy muy variado, después de un proceso personal de, de reflexión, de encuentro, Pues eh, él se incorporó a la acción católica, una acción católica que en aquella época nos podemos imaginar cómo sería dentro del régimen franquista y dentro de una iglesia que había bendecido y que seguía bendiciendo bendiciendo la dictadura, pues una, una acción católica, pues como diríamos más tarde, muy amarilla, muy amarilla. Y él, sin embargo, él... Pues recuperó aquel, aquel sentimiento obrero, aquella inquietud social, y le, le encargaron que pusiera en marcha esta, esta hermandad, en el año 46. Y para mí siempre ha sido un, una, una, una cosa novedosa y, y, y extraña. ¿no? ¿Cómo aquel hombre fue capaz de ponerlo en marcha y de poder concitar el interés de trabajadores? La mayor parte de los líderes obreros estaban o fusilaos, o en la cárcel o en el exilio. Quedaba alguna gente como él, que provenían del mundo anarcosindical, comunista. ¿Cómo fue capaz él de presentarse en nombre de aquella iglesia que había bendecido y sostenido, y la sostenía todavía aquel régimen? ¿Cómo se pudo presentar y cómo pudo pues conseguir que aquella gente recuperara su conciencia y se incorporara a aquel movimiento? Y lo consiguió y desde el año 46 hasta el año del año 46 hasta el año 57 que la jerarquía le echó de la dirección de la de la UAC porque claro, el régimen no podía soportar aquella aquella tensión ¿no? En aquel momento, además, eh, el régimen se, se, de, se declaraba a sí mismo o se autonombraba como nacional sindicalista y eran los sindicatos verticales los encargados de claro. vamos a decir de, de dar cauce a todas las inquietudes o a claro. todos los reclamos del movimiento obrero para mantenerlo integrado también con el régimen. Claro, pero la ua como otros movimientos sociales, eh, tuvieron una estrategia que entonces era discutida, pero que yo creo que hoy se ha demostrado que es válida. Aprovecharon todo todos los resquicios que permitía la ley y se metieron y entraron dentro y consiguieron ser elegidos cargos sindicales, pero no para sostener el, el, el nacional sindicalismo, sino para promover una conciencia obrera y una lucha obrera que luego se mostró muy eficaz con las comisiones obreras que se crearon en muchas empresas. Ahí estuvo muy presente la UAC. Bueno, estamos hablando de los años de los años 50 y en esos momentos ya comienzan a surgir los primeros conatos de, de resistencia práctica y en la calle contra, contra el régimen, protestas de los trabajadores, protestas contra el alza de la vida, contra los, la carestía de los transportes y algunas huelgas que empiezan a surgir ya o a agotearse en el horizonte. Sí, la UAC como estaba compuesta por elementos que pertenecían al mundo obrero y al mundo obrero represaliado, Pues, lógicamente, participaba en todo ello. ¿eh? No como OAC, porque como tal OAC no tenía protagonismo, pero sí que participaba a través de sus miembros. Y, sobre todo, la participación mayor que yo creo que hizo la OAC fue la formación de la conciencia obrera. En aquella época, mucha gente no tenía conciencia de pertenecer a una clase, a un movimiento. No tenía conciencia de sus derechos consideraban que lo que tenían era lo único que se podía tener y aspirar. ¿no? Y la UAD dio mucha importancia a la formación obrera y por eso sacó un periódico El Tú y luego unos boletines y luego eh, pr promovió una editorial CIS donde se hacían trabajos de formación muy sencillos pero que fueron dando conciencia a muchos trabajadores y les dio protagonismo para que luego ellos mismos, a través de su propia iniciativa, fueron creando otras asociaciones y otros movimientos. De hecho, cuando el régimen cambió y se produjo la transición, muchos de esos trabajadores que pertenecían a la UAC ya estaban presentes en los movimientos clandestinos, en los sindicatos clandestinos. Y en la UAC se produjo una fuerte escisión. Mucha de esa gente abandonó la UAC. Quizá porque el elemento que más le vinculaba a la UAC no era la fe cristiana, sino la conciencia obrera y social. Y al final, cuando encontró otro cauce de expresión de esa conciencia, dejó lo que había sido la madre que les había parido en aquella conciencia. Sí. Una de las cosas, por ejemplo, que llama, o por lo menos a mí me ha llamado la atención preparando y buceando un poco en internet para preparar el... El programa es alguna de la terminología que vosotros ya desde el nacimiento empleáis. Llama la atención ver en, en los planteamientos de la OAC, eh, bueno, pues palabras como célula, mismamente como como clase obrera, como tú, como has comentado tú ahora, sí. movimiento obrero. Es decir, no huís de términos que generalmente han estado vinculados siempre a las tendencias izquierdistas del movimiento. no La, la OAC entonces y ahora no, no, decir, no pretende crear sus propias instituciones. En el mundo obrero lo que pretende es hacerse presente en lo que el mundo obrero de por sí mismo va creando. En las asociaciones, en los movimientos, en las acciones. No hacer un movimiento paralelo. No, no. Nosotros no somos una asociación, no un partido ni un sindicato. Somos un grupo de acción católica de la Iglesia que promueve esta conciencia y, que anima y sostiene a los militantes para que presentes en las asociaciones que el mundo obrero se da a sí mismo, que el mundo obrero sabe lo que le conviene, nosotros promovemos que estén presentes ahí y que ofrezcan los valores, los criterios, que pueden ayudar a que ese movimiento pues no se respete la dignidad, eh, cuide de los últimos eh, y, que, y que se sienta motivado por lo que nosotros consideramos que es lo fundamental, por ese mensaje de esperanza ...y de vida y de libertad que tiene el Evangelio de Jesús de Nazaret. En los años que estás comentando, en aquella época es una época de confrontación... ...con el régimen de todos aquellos sectores eh, democráticos vinculados o no al movimiento obrero... ...con presencia fuerte de organizaciones como el Partido Comunista y otros sectores, eh, vamos a decir... ...más a la izquierda incluso que el propio Partido Comunista, ¿cómo se toman ellos la irrupción... ...en un movimiento que evidentemente... ...seguramente consideraría un campo... ...poco menos que propio... Eh, ...la irrupción de, de gente vinculada a la Iglesia... ...con esa práctica y con ese mensaje. Pues yo creo que se tomó bien entonces... ...porque todo lo que podría apoyar... ...era bien recibido... ...y además como la Iglesia tenía una cobertura... ...una cobertura... ...pues la OAC ofrecía esa cobertura... ...al servicio del movimiento obrero... ...locales, iglesias... Yo estaba en una parroquia donde en los locales de la parroquia teníamos ahí reuniones, no solo de la UAC, sino de otros, del, del, del SOE y, y de otras asociaciones. Podíamos subsidiariamente ofrecer al movimiento obrero lo que el régimen no le permitía. Y eso fue un, un, un elemento de conflicto, porque, claro, la, la, la, la, la, el, el gobierno bien sabía que la UAC y otros movimientos estaban haciendo de cobertura de movimientos sindicales y políticos que eran ilegales. Por eso fue el conflicto. Hacia los años 60, la jerarquía presionada por el gobierno pues pegó un golpe muy fuerte y casi casi deshizo los movimientos obreros. La OAC y la OAC casi casi desaparecieron prácticamente. ¿Estás hablando de, de una represión del régimen sobre la OAC y sobre, sobre la base. juventud obrera católica? Sí, con el apoyo de la jerarquía. ¿Y en qué se tradujo esa, esa represión? ¿Hubo gente encarcelada, bueno, gente multada? Gente encarcelada sí había, pero no por ser de la OAC, sino por estar presentes en otros movimientos. Cada vez que había un estado de excepción, muchos militantes de la OAC, que pertenecían también a otras asociaciones, se quedaban encarcelados. O, o muchos eh, militantes de la OAC y de otros movimientos, claro, fueron desterrados. Yo como consiliario me acuerdo que organizamos en un coche cuatro, cuatro curas y nos dedicamos a visitar a un montón de gente que conocíamos, a llevarles algo de dinero y un cartón de tabaco. Y fuimos por Guadalajara y por ahí visitándoles. Sabía que nuestros coches estaban todos fichados por la Guardia Civil, pero bueno, ingenuamente pensábamos que por ser curas no nos iban a hacer nada así. Pero ellos eh, lo aceptaban y, y nosotros sabiendo que era un apoyo no a una ideología concreta, sino a unos derechos que también nosotros teníamos que defender, nos parecía que eso era lógico y justo hacerlo. Y cuando hablamos, hablamos de todo esto, hay un hay una fecha y hay un nombre y hay un conflicto que subraya de alguna manera la presencia, más que ningún otro subraya la presencia de la oac y de vuestro movimiento en el en el seno del movimiento obrero y sobre todo de la práctica y de la lucha de ese movimiento y hablamos de la huelga de bandas Sí, la huelga de bandas ha tenido un relieve especial porque fue un hecho muy significativo en aquel proceso de lucha de la del movimiento obrero significativo en vizcaya lo fue eh. pero hubo también otros conflictos eh, donde también la presencia de los militantes obreros cristianos estuvo muy muy presente ¿no? en la huelga de bandas lo que sucedió primero yo creo que el origen de la huelga el conflicto como tal se produjo por el despido de un militante de la OAD de Ocharcuaga Eustaquio Paredes ¿sí? que le fue despedido y eso fue lo que provocó todo un proceso de movimiento se creó una comisión y encontraron el apoyo de la OAD que había varios militantes, uno de ellos José Antonio este, osaba. osaba osaba que pertenecía a una comunidad cristiana que se había fundado en Baracaldo con David Armentia, que era un jesuita Ellos estaban presentes en el mundo del trabajo, Mamen también, que trabajaba la Filistone, Ángel, Nati, eran cuatro laicos con un jesuita que vivían allí en una comunidad. Bueno, eh, eh, ellos contaron con el apoyo de la compañía de Jesús, pero también de muchas parroquias que se sintieron y, y obligadas moralmente a apoyar aquel movimiento, aquella parroquia, defensa de los derechos de los trabajadores y eso fue lo que le dio cobertura y apoyo a un movimiento que si no no hubiera durado dos meses ni, ni siete meses como fue lo que duró no no recuerdo cuánto fue el tiempo no y que fue un movimiento además que casi casi se toma como el inicio eh, del, de la reconstrucción por decía así más más evidente y más y más concreta del movimiento obrero en vizcaya pues no lo sé si eso sí si, si tuvo ese, esa importancia eh Yo creo que hubo también otros movimientos y otras acciones que fueron consolidando el crecimiento y la organización del movimiento obrero a través de otras asociaciones que también estaban ya creciendo y organizándose de cara al, al final inminente de Franco. ¿eh? Porque, eh, en eh, esos momentos también, además, paralelo a la, a la OAC... Es cuando se su cuando surge el movimiento de, de los curas obreros ese movimiento que, que bueno muchas veces también se habla de él y que tiene también una importancia una importancia bastante importante para sí. la redundancia yo estuve ahí metido yo fui cura obrero en luchana baracaldo durante siete años trabajaba en una empresa la editorial vasca mirian el horario de trabajo posibilitaba que yo fuera también cura de la parroquia porque era de siete a tres no Y junto conmigo, pues había otros muchos curas, o Solavarría, y otros muchos curas, pero nosotros no conseguimos organizarnos bien. Y lo digo aquí, pues con todo el respeto a, a las opiniones de los demás. Yo creo que en nosotros nos faltó un elemento que nos identificara como curas obreros, porque algunos daban más importancia a la lucha política que a la lucha social. Y eso fue un elemento que no nos impidió el, el vincularnos y, y anduvimos cada uno por su cuenta no así como en otras diócesis hubo un movimiento de curas obreros muy organizado muy, con unos objetivos con una estructura entre nosotros eso se intentó pero no se consiguió pero sí que hubo un montón de curas que estuvimos allí con el deseo de participar desde dentro en la vida del mundo obrero el objetivo nuestro no era ser líderes obreros sino poder compartir la vida de la gente con la que estábamos en la parroquia. A mí en aquella época me daba apuro que la gente pensara, y con razón, que yo vivía a, a, a costa del Estado, que el sueldo del Estado. Yo quería vivir de mi propio sueldo y quería vivir como viven los demás y, y, y experimentar las condiciones de trabajo que tenía el resto de la gente. Pero no para yo organizar allí ningún festejo, no no sino para compartir la vida. Otra cosa es que luego después allí, pues claro, veías cosas... Y tratabas de, de, de, de denunciarlas, de corregirlas, y esa fue la razón por la que yo pues al final tuve que pedir la cuenta porque me pusieron a trabajar a relevos y yo no podía estar en la, en la parroquia y en el trabajo. Pero fue esa la razón, sí. Son unos años, como tú decías, eh, los últimos años del franquismo. Y bueno esos últimos años, sobre todo, eh, se cierran con una perspectiva de eso que llamamos la transición, ¿Cómo, ¿cómo se conjuga dentro de la transición el papel de, de la OAC, todo aquello que habías desarrollado y que de alguna forma también, como todo lo demás, eh, hablando a nivel organizativo del movimiento obrero, ya apuntaba hacia un futuro sin dictadura y hacia un futuro eh, diferente? La OAC, como promovía la formación y la conciencia, pues daba libertad, por supuesto, a los militantes para que pudieran incorporarse, pudieran comprometerse en aquellas organizaciones que ellos consideran más adecuadas pues para promover la dignidad, la libertad, los derechos, porque eso no hay un único camino, no hay un único camino, ¿eh? y además tenían que hacerlo compartiendo el trabajo y la lucha con otros trabajadores que no eran creyentes, pues como es lógico, y en los barrios pues a ti, así también funcionábamos, ¿no? supuso una crisis porque como te he dicho antes en aquellos momentos pues mucha gente defendía su identidad oponiéndose a los otros y eso creó también una falta de comunión dentro de la agua había militantes de un sindicato que eran compañeros y miembros de la misma agua como otros eran de otro sindicato de otro partido pues surgieron pues las competencias las dificultades y supuso un pero como supuso eso también al principio de la transición pues una proliferación de partidos y de movimientos y de asociaciones porque cada uno defendía lo suyo en contra de los demás luego después eso ya se fue se fue calmando y hoy día en este momento en la UAC María está aquí pues hay gente que pertenece a diversos movimientos sindicatos partidos y lo hacemos con, con normalidad y hay una comunión entre nosotros en lo fundamental que es lo que nos une Bueno, nosotros ahora lo que vamos a hacer es, sabéis que a mitad de la entrevista más o menos, escuchamos siempre otro otro tema musical, incorporamos otro tema musical. Eh, vamos a poner uno que se titula La pobreza de los pobres, del uruguayo eh, Alfredo Citarrosa, y creemos que además está muy bien elegido el título por una razón, porque evidentemente acaba la dictadura, pero eso no quiere decir que las condiciones de vida en su totalidad, ni mucho menos eh, hayan cambiado, es decir, los que de alguna manera dominaban bajo la dictadura, seguirían dominando después si vamos al esquema de ricos y de pobres de, de deficiencias democráticas eh, y no solamente en lo político sino también en lo social, la pobreza sigue existiendo las desigualdades siguen existiendo luego la OAC también, eh, evidentemente esa es su razón de ser iba a seguir existiendo de eso eh, vamos a hablar después con María García ella es presidente de la OAC de Vizcaya y vamos a hacerlo después de oír este tema la pobreza de los pobres, como os decimos de Alfredo Zitarrosa Mi patria grande es el hombre, mi dios es su corazón La pobreza de los pobres dice que tengo razón Pobreza dijera, un cura y un sacrista, que solo a Cristo deberán la sacristía y el altar. con un hueco donde resuena la mar pobre tu verso receco dijeran por no abundar pero al pobre verso mío, riman mis compañeros llmense curas obreros o asalariados sinvíosví Porque solo es pobre el pobre, pobre de solemnidad El que no sabe si pone o saca lo que le dan Lo que le dan La pobreza de los pobres no es cosa de saca y pone son tres lágrimas, al hombre pilongas, candombe y sol candombe y sol mi patria grande es el hombre Dios es su corazón La pobreza de los pobres dice que tengo razón Tengo razón Porque lo que guarda el pobre con ser poco es mucho más de lo que parece guarda dolor y fraternidad el tiempo dirá el tiempo dirá el tiempo dirá el tiempo dirá el tiempo dirá el tiempo dirá hablábamos antes con Juan Mari Lechosa, él por edad quizás eh, es un poco más la memoria histórica, la, la memoria de antes de la OAC, pero también tenemos con nosotros a, a otra persona bastante más joven que él, María García, hoy en día presidente de la OAC de Vizcaya, y con ella vamos a encarar la segunda parte de esta entrevista, que es eh, cómo se viene de la memoria de la OAC hacia la actualidad de la OAC, en qué cambia el panorama y en qué cambia la OAC. Pues en lo fundamental no cambia, seguimos igual, Eh, la estructura de la OAC sigue siendo formada por militantes que nos juntamos en equipos, decimos nosotros, en grupos, donde lo importante es la formación, pero no una formación académica, no somos sesudos y sesudas que nos dedicamos a estudiar libros, sino una formación para la vida, una formación de nuestra conciencia cristiana, nuestra conciencia obrera, para de ahí salir a otras organizaciones y trabajar por por todo lo que creemos, por la dignidad de la persona en el mundo del trabajo. Ese ese sigue siendo el núcleo fundamental de la OAC hoy en día. Somos cristianos en el mundo del trabajo y que nos juntamos para, eh, entre todos, llevar a cabo esa formación comunitaria que nos posibilite y nos facilite esa actuación dentro de otras organizaciones obreras, políticas o, o de otro estilo en el que consideremos que, que tenemos que estar para para llevar adelante nuestro nuestro objetivo. Ese movimiento obrero al que desde vuestro nacimiento habéis estado tan tan vinculados evidentemente ha cambiado al día de hoy, eh 2017 de una, manera, de una manera brutal, la propia conformación del movimiento obrero, los propios sindicatos, la fortaleza que quizás se vivía en los últimos tiempos de la dictadura y los primeros de la, de la transición, pues ha convertido muchas veces en, en un retroceso importante en lo organizativo, pero también en, en la conciencia y también eh, de la mano de todo ello en las condiciones de, de vida y de trabajo de, de esa clase obrera, de ese pueblo del que vosotros sois parte y, y queréis ser parte desde esa conciencia. Eso es. sí que es verdad que, que eso ha pasado y bueno pues aunque antes lo hemos comentado la o tuvo una fuerte crisis eh, a finales de la dictadura a principios de la transición y en vizcaya desapareció y volvió, volvió a organizarse como o diocesana en vizcaya a principios de los años 80 Y desde ahí eh, los que participamos de, de la Oaxi, que estábamos llamados a formar parte de esas organizaciones obreras que existían ahora, en ese momento. Ahora hay militantes que nos estamos replanteando nuestra presencia solo en ese tipo de organizaciones más eh, más obreras tradicionalmente, como sindicatos o, o partidos políticos, y estamos empezando a formar parte de otro tipo de organizaciones porque eh, lo que pretendemos es siempre estar al lado de los últimos, de los más desfavorecidos del mundo obrero. Y es verdad que ahora esas personas no siempre están en, en los sindicatos, por la propia configuración del trabajo y de las organizaciones obreras. Entonces, eh, nuestra presencia eh, no es solo y exclusivamente en ese tipo de organizaciones tradicionales, sino que, aunque la hay y hay muchos militantes de la OAC de Vizcaya que estamos o están presentes en ese tipo de organizaciones, pero también en otras en las que pensamos que ahí se está jugando, eh, los últimos, se está jugando la dignidad de muchos hombres mujeres hombres y mujeres que necesitan que la Iglesia de Vizcaya también esté a su lado y ser receptores de la buena noticia de Jesús de Nazaret, que es al fin y al cabo lo que nosotros queremos hacerles llegar y hacerles partícipes de ella. Estás hablando de esos movimientos, os decía así, más sociales, como las plataformas antidesahucios o, o todo tipo de, de asociaciones que nacen vinculadas a la, a la nueva problemática y sobre todo a las nuevas exclusiones. Eso es, pues a las plataformas antidesahucios... O, o a, ahora mismo con todo el tema de, de los refugiados, del problema de los refugiados, ahí hay gente presente, hay gente presente en organizaciones más de tipo ecologista, por lo que pensamos que el cuidado de nuestra madre tierra también tiene que ver con toda nuestra calidad de vida, eh, a todo ese tipo de, de uniones nos llevamos pero siempre desde eso, desde nuestro ser cristianos y de nuestro sentimiento de, de ser obreros de nuestra desde ahí, siempre desde ahí. Ahora mismo, por ejemplo, estamos llevando una campaña con toda la OAC, con toda la OAC del Estado, perdón, eh, que es trabajo digno por una sociedad decente. Ese pelear por el trabajo digno no es solo no, no tiene por qué ser solo y exclusivamente las organizaciones obreras, sino también desde otras plataformas. Una sociedad decente necesita un trabajo digno que haga que cada uno y cada una de las eh, trabajadoras podamos desarrollar un proyecto de vida que, digno y acorde con las circunstancias que se llevan a cabo. Y ahora pensamos que eso ahora no está, no está sucediendo. Cuando cuando te digo María, el, el, lo que tengo es la sensación de que lo mismo que vosotros desde vuestro, vamos a decir, desde vuestro compromiso cristiano intentáis eh, penetrar en la conciencia de la, bueno, del pueblo, de, de los excluidos, de la clase obrera, desde ese mensaje, eh, en realidad también hay una simbiosis porque vosotros mismos también sois receptores de nuevas realidades, de nuevas reflexiones que lo mismo que vosotros eh, intentéis cambiar, entre comillas, y cambiar para bien eh, el sitio donde os movéis, también seguramente incide en que vosotros mismos cambiéis. Desde luego, al final nosotros no somos un ente abstracto y, y que está fuera de la realidad. Somos eh, personas que trabajamos, tenemos nuestra familia y, y somos cristianos. O sea, no somos ajenos para nada a, a todo lo que nos rodea. Todo lo contrario, es que tampoco queremos serlo. Queremos estar ahí para desde ese estar ahí poder transformar esa realidad desde nuestros ideales, pero desde nuestra fe, desde nuestro, desde nuestro ser cristianos y, y cristianas. Y lo mismo que intentamos transformar la realidad y con ello eh, crear esa conciencia, la gente que nos rodea somos permeables y también esa conciencia eh, entra en nosotros, desde luego. ¿Y cómo toma hoy en día eh, la jerarquía vamos a decir esa jerarquía alta de la iglesia católica no sabría muy bien dónde situarla pero siempre está el mito ese de, de bueno de la clase o del de vaticano lo papal eh, los cardenales toda esa, esa clase dirigente de la iglesia cómo topan al día de hoy eh, las críticas porque por ejemplo evidentemente eh, tienden y tienen que salir entre movimientos como el vuestro porque ante una realidad injusta pues eh, la crítica evidentemente tiene que tiene que flotar no pues eh, yo creo que ahora mismo eh, la la oa que estamos en el sentir conjunto de la iglesia porque no hay más que escuchar las últimas eh, las últimas declaraciones del papa Francisco en torno al a la dignidad del trabajo, a la dignidad de la persona y yo creo que en este momento estamos eh, en completo simbiosis y de acuerdo con Con ellos es verdad que hay otras personas que forman parte de la jerarquía de la iglesia pues que bueno pues pueden tener ideas diferentes pero eh, desde luego con todo el respeto no, nuestro hacia ellos y de ellos hacia nosotros yo creo que ahora mismo no, no hay fricciones fuertes entre lo que puede ser lo que tú dices la jerarquía de la iglesia y la oA como movimiento Bueno, vamos a ir eh, terminando ya con la, con la entrevista de hoy eh, que nos quedan pocos minutos y en cualquier caso os dejamos el micrófono abierto a cualquiera de los dos si queréis eh, decir alguna última reflexión, Guidas no, Yo lo único que quería subrayar es que eh, lo propio nuestro es dentro de ese compromiso de, de presencia en, en la realidad obrera y ahora en la realidad más pobre del mundo obrero pretendemos ser Iglesia en el mundo obrero y, y mundo obrero en la Iglesia ¿eh? hacer ese proyecto creemos que la Iglesia tiene algo que decir al mundo obrero a este mundo obrero que el Evangelio aunque puede, pueda parecer un poco así pietista, tiene mucho que decir a la gente que sufre que vive la explotación que está sometida, que está ninguneada todo el mensaje de Jesús de dar valor a la persona, a la dignidad de la persona, experimentar esa conciencia, eso creo que es valioso, es un elemento valioso. Y eso es lo que fundamentalmente nosotros podemos ofrecer dentro del compromiso, ese es el elemento más propio que quisiéramos poder ofrecer al mundo obrero. Como último tema musical de la entrevista de hoy, eh, os decíamos eh, os decimos, mejor dicho, hemos elegido uno que lleva por título No basta rezar, es del venezolano ya desaparecido, tristemente desaparecido, Alí Primera, y hombre, el título es bastante sugerente. La última pregunta antes de escucharle sería para, para vosotros. Entendemos que nacéis en aquel año 1946 precisamente como parte de esa reflexión del No basta rezar y seguir situándoos en, en la misma. ¿Es cierta esa frase? Muy, muy sí, cierto. sí, sí, desde luego hay que rezar, pero hay que trabajar y colaborar en la transformación de este mundo y de esta realidad hacia unos ideales más cercanos a, al reino de Dios, que fue lo que Jesús anunció y nos anunció a todos y a todas. Bueno, pues con eso nos quedamos y para vosotros un, un saludo, un abrazo y, y el agradecimiento a, a, a habernos acompañado aquí en el programa de hoy y para todos los oyentes precisamente ese tema, No Basta Rezar en la voz de Alí Primera. No, no, no, basta rezar Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz no. No vas rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Y rezan de buena fe, y rezan de corazón, pero también reza el piloto cuando monten el avión para ir a bombardear a los niños del Vietnam. Para ir a bombardear a los niños del Vietnam. no, no. No basta ser, hacen falta muchas cosas para la paz. No. No basta ser, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no Nada se puede lograr si no hay revolución, es el rico reza el amo, y te maltratan al peón. Es el rico el amo, y te maltratan al peón. No basta no, no rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no basta no rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no va a estar a falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no vas a rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. En el mundo no habrá paz mientras haya explotación del hombre por el hombre y exista desigualdad. Del hombre por el hombre y exista desigualdad. No, no, no, no vas a arrasar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz No, no, no vas a arrasar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz Cuando el pueblo se levante y que todo haga cambiar Ustedes tiran conmigo, no basta con rezar Ustedes tiran conmigo, no basta con rezar No, no, no basta rezar Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz No, no, no basta rezar No, no, no basta rezar